Hablábamos al principio del programa del señor Daniel Divinsky, del editor Daniel Divinsky, que va a ser nombrado personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura de la ciudad, una distinción que va a recibir en el Salón San Martín de esa casa parlamentaria, esto va a ser el próximo martes 28 a las 6 de la tarde, un reconocimiento que, que fue propuesto por el legislador Julio Raffo de Proyecto Sur ...y lo que va a tener de interesante, Julio... ...esa mesa increíble... Una ...bueno, una, unas figuras increíbles que van a acompañar... ...en este caso a Daniel Divinsky... ...entre ellos va a estar... Kino Liniers... ...Griselda Gambaro... ...Tito Cosa... ...bueno, una mesa para no perderse... ...estuvimos hablando con el abogado y periodista, antes, ¿no? A, antes de esto, te quiero decir... ...como a todo ver... tiene que ver con todo... ...y sí. estábamos hablando de Chik ...y estábamos hablando de ¿Ves? Radio Belgrano... ...cuando apareció Chik Chak... ...ya él no estaba a cargo de la dirección de Radio Belgrano... ...estaba Julia Constenla... ...para ser muy fieles a la historia pero yo cuando entré de la mano de Aliberty, que fue quien me llevó a Radio Belgrano en Sin Anestesia en el año 85 Mirá. bueno, en ese momento el, el director de la radio de Divinsky, Mirá, y, Daniel, Divinsky. Y, y, y, Daniel, Divinsky Daniel Divinsky, y además Daniel Divinsky hizo una programación maravillosa y además tuvo gestos tan hermosos yo me acuerdo que a mí me dio la oportunidad de trabajar, de tener un programa en la tarde un programa que yo disfruté muchísimo y nunca me voy a olvidar de su caballerosidad el día del debut apareció ...con un ramo de rosas inmenso, él era el director de la radio... ...pero fue como un mimo, una, un, un agrado bellísimo... ...así que yo le tengo muchísimo afecto a Daniel Divinsky... ...y me alegra mucho que lo estén en ...sabemos que él también a vos, y lo hemos comprobado... ...cuando vino a la Feria del Libro, al stand de Radio Cierto. Nacional... ...ya hace unos dos años, que estuvo ahí participando... en ...una entrevista que le hicimos... ...si te parece Julia, entonces escuchemos, el, escuchemos... ...uno de los fragmentos de la entrevista, de la charla... ...con Daniel Divinsky, que va a ser homenajeado siendo personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Como me considero un orgullosísimo porteño, aceptando todas las virtudes y defectos de la ciudad donde nací, donde he vivido la mayor parte de mi vida y donde moriré, creo que es un acto de restitución del amor que le tengo a la ciudad, en este caso a través de sus representante Me pone muy contento el reconocimiento porque es a un trabajo que no es un trabajo individual, el trabajo editorial es un trabajo colectivo, en el eh, mi soci y compañera de tantos años, Puki Miller, tiene muchísimo que ver, y lo que más me gusta es recibirlo en una ceremonia donde va a haber muchos amigos y donde van a hablar admiradísimos autores de la casa que además son mis amigos muy queridos. Divinsky también estuvo hablando sobre los 46 años, está cumpliendo en realidad ediciones de La Flor como editorial, en el mercado editorial, 46 años de esta editorial que sacó a grandes, y como decíamos hace un rato, sacó a un grande como es El Negro Fontana Rosa, con su última publicación, una publicación que generó mucha polémica, que estuvo en un entredicho comercial por los, los familiares, finalmente al día de hoy está en la calle, pero sobre ediciones de La Flor nos habla Daniel Divinsky. 46 años en julio, marcados por lo que significa cualquier actividad empresaria en pequeña escala en, en la Argentina, pero además una actividad que implicó hacer libros y como consecuencia sufrir prohibiciones, censuras, la cárcel porque nos metieron preso en la disposición del poder ejecutivo en 1977 cuando la dictadura prohibió un libro para chicos, un disparate absoluto por el contenido del libro, y el exilio de seis años, durante los cuales la editorial siguió funcionando gracias a una habilidosa devenida editora, Elisa Miller, la madre de mujer, que... Condujo la editorial con mano serena durante los seis años que duró nuestro exilio y nos la devolvió íntegra para seguir publicando. Daniel ¿Qué, Divinsky, qué, ahí y, está qué, Y qué títulos que tiene Sí, claramente, Divinsky. sí, impresionante la, Todas las publicaciones El otro día que fui a Ediciones de la Flora A comprar el libro de Negro Fontanrosa La Feria del Libro, cuando salía de la presentación Del libro de Carlos Ulanovsky Increíble todos los libros, en serio, da ganas sí. de ir comprándose Todas las cosas, íbamos haciendo la cola para pagar Íbamos agarrando algunos libros más de, de por ahí, así que bueno ¿O viste la colección de Mafalda en inglés? Sí, ¡Ah! sí, sí, sí, sí, sí A mí me pareció tan divertido A mí me choca un poco, Dale, te digo, y, en inglés Bueno, ¿eh? pero en inglés, en italiano, lo maravilloso Sí, sí, es como sí. es mafalda universal sí, bueno, y ahí va a es estar chino en esta en esta mesa en la que va a estar homenajeado divinsky Cristciina gambaro y Tito cosa y que bueno impresionante recordamos entonces el próximo martes 28 a las 6 de la tarde en la legislatura de la ciudad de buenos aires el homenaje al señor Daniel divinsky si queréis colaborar con nuestra agenda envíanos un mail a muy